Radio Alama en internet y las noticias de alama.com. Radio Alama en internet, una radio para compartir. Saludos. Aquí estamos de nuevo en Radio Alama, retomando la emisión justo después de esa introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Saludos. Pues sí, listos para analizar una noticia destacada de Alhama.com, una que nos lleva eh, directamente al corazón de la Unión Deportiva Alameña. Eso es. Se trata de la presentación oficial de su temporada 2025-2026. Un evento cubierto al detalle, por cierto, por nuestro compañero Javier Molina Castañeda. Así es, una jornada muy, muy completa el pasado sábado 25 de octubre. Yo creo que fue más que una simple presentación, ¿verdad? Totalmente fue como una demostración de lo que significa el club para Álama. Cantera, historia y comunidad Todo bueno todo en un solo día Exacto, el día arrancó pensando digamos En el futuro, con partidos de fútbol 7 para los más pequeños Benjamines y Alevines y actividades para ellos Pero también se miró al pasado Y eh, al presente Institucional, estuvieron figuras Importantes como Pedro Curtido El presidente de la Federación Andaluza La RFAF Ajá. E Ismael Mazuecos de la Delegación Granadina y también representantes Del Patronato de Estudios Alameño Y hablando de historia, que lo mencionabas, hubo un momento yo creo que muy especial, la charla de Andrés García Maldonado sobre el escudo del club. Ah, eso es muy interesante. No fue solo hablar de un símbolo, fue repasar anécdotas, conectar con las raíces del fútbol de aquí. Incluso se presentó el himno con letra de Juan Cabezas. Anda. El club, claro, reconoció esta labor con un detalle para Andrés. Un buen gesto. Desde luego. Unir historia y futuro es fundamental para un club así, yo creo. Y ese hilo conductor siguió, me parece, con una paella popular. Sí, un momento de convivencia, más relajado, antes de pasar a los homenajes de la tarde. claro que se reconoció a expresidentes clave como Nicolás Talavera, Paco Cabello, Rafael Fernández Moyano, Salva Rivera y Antonio Ramos Conilejo. Gente muy importante para el club. Y a colaboradores históricos como Pepe Raya y Pedro Marín también. Es un gesto importante, ¿no? Valorar a quienes construyeron la entidad. Desde luego que sí. Y bueno, esa construcción necesita apoyos. Se agradeció a los patrocinadores, destacando especialmente a Ortoventas por su eh, considerable respaldo económico. Eso es clave. Su presidente Francisco Ramos, ISCO, recibió un reconocimiento. El alcalde, Jesús Ubiña, también felicitó al club. Y el actual presidente, José Miguel Valderrama, pues puso sobre la mesa un tema recurrente y vital, el desafío de la financiación. Mm. Sobre todo para cubrir los desplazamientos de los equipos, que es un gasto importante. Claro, es que eso es fundamental. Y aquí es donde la visita de los presidentes federativos adquiere una relevancia especial, yo creo. Sí. En la entrevista que les hizo Javier Molina Castañeda, no solo hubo, digamos, palabras de cortesía, Pedro Curtido, el presidente andaluz, lanzó un compromiso público. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues intentar traer un evento de nivel andaluz a alama Elogió las instalaciones, el ambiente del club, lo cual es un respaldo, pero, bueno, habrá que ver qué implicaciones reales puede tener esto, ¿no? Hombre, es una promesa ilusionante, sin duda. Un evento así podría ser un gran impulso para el pueblo y para el club. Veremos si se concreta. Exacto. En esa misma línea de apoyo federativo, se aclaró que el Fútbol Sala recibe la misma promoción que el Fútbol 11 a veces parece que no, pero federativamente es así. Ya. Aunque la popularidad varíe, claro. Incluso se mencionó la opción de la doble licencia, fútbol y fútbol sala, buscando flexibilidad para los clubes. Es interesante cómo la federación parece intentar eh, adaptarse a las realidades de clubes como el de Alama, pero ojo, no todo fueron promesas o facilidades. Ah. Se abordó un tema espinoso, la violencia en los campos. Uf, sí. Se anunció la instalación de cámaras Play RAFF un sistema que la federación está implementando como medida, bueno, disuasiva. Y ojo con esto, ¿eh? Porque venía con una advertencia clara. Incidentes graves podrían costarles a los clubes la gratuidad de los arbitrajes. Ahí está. Que ahora están subvencionados por el programa Universo RAFA. Es una forma de decir, la responsabilidad es compartida y tiene consecuencias económicas directas. Exacto. Un toque de atención necesario. Pero, bueno, equilibrando la balanza, también hubo noticias positivas en lo deportivo, ¿eh? Sí, sí. Los arbitrajes seguirán siendo gratuitos en Benjamín y Alevín esta temporada. Eso es un alivio económico importante. Desde luego. Además, la convocatoria de tres jugadores alevines como hojadilla para la selección del poniente es un orgullo para la cantera. Un reconocimiento al trabajo de base. Y no olvidemos el récord de patrocinio con Ortoventas que es vital para la sostenibilidad del club. Toda esta información para quien quiera profundizar está en alamac.com. Hay varias galerías de fotos muy chulas del evento, de todo el día. Sí, he visto que hay bastante material gráfico. Y vídeos también con entrevistas, la presentación del escudo, del himno. Hay enlaces directos en la noticia en la web. Perfecto. Y la jornada culminó como debía ser, con fútbol. La presentación de todos los equipos y el partido infantil contra el Illora CF. Un cierre que simboliza muy bien la esencia de la UDE alameña, ¿no? Un pilar del deporte base y un motor de cohesión social aquí en Alamá. Sin duda. Una jornada redonda que refleja mucho trabajo e ilusión. Demuestra que el club está vivo y tiene metas claras. Aunque los retos como el económico sigan ahí, claro. Efectivamente, es un poco el microcosmos De lo que vive el fútbol base en muchos sitios Mucha pasión, comunitaria Frente a desafíos constantes Y con esta reflexión, pues Concluimos nuestro análisis por ahora Así es, nosotros seguimos aquí Preparando más contenido, siempre con Juan Cabezas al frente de la dirección técnica Y ahora también en el control Para despedirnos, hasta la próxima conexión Radio Alhama en internet Y alhama.com Información para compartir